y Saludos desde la sintonía de Berriozario y Ratia Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM Estamos a jueves en 18 de mayo del 2017 Son 4 los minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde Y aquí comienza como cada 7 días Euskal Música, tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Arria En todos sus estilos musicales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 Para que lo puedas volver a escuchar el día que más te guste, a la hora que más te convenga. Aparte, en facebook.com barra euskalmusicaberriozarirratia, te vas a poder encontrar las noticias más destacadas. La agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello lo dicho en facebook.com barra euskalmusicaberriozarirratia.com ...la página en las redes sociales de este tu programa... ...la página en las redes sociales de Euskal Música. Hoy tenemos visita en el programa de Berriozar y Irratia... ...ya que tenemos la visita de Irache Mugire... ...que nos va a venir a presentar lo que es... ...su segundo trabajo discográfico, La Piel Transparente. En 2002 ya editó su primer larga duración titulado Inis Fondá... Y 14 años después, ha editado este segundo trabajo discográfico, La Piedra Transparente, que lo editó para la Feria de Durango. A eso de las 7 menos 20, 7 menos 4 de la tarde, lo dicho, la tendremos por aquí, por Euskal Música, para hablarnos de este nuevo trabajo discográfico, de la trayectoria musical de la banda de los conciertos... También se traerá la guitarra para deleitarnos con varios de los temas que se incluyen en este nuevo larga duración. Lo dicho, a eso de las 7 menos 20, 7 menos cuarto, la visita de Irache Mungire. Aparte de ello, también escucharemos, entre otros grupos, a la formación de gales No9 o, por ejemplo, a Frenetic, que acaba de publicar lo que es su nuevo larga duración titulado Boomerang. Todo esto durante estos próximos 90 minutos, todo esto durante esta próxima hora y media en una nueva edición del programa Euskal Música. Ya sabes que estamos contigo el jueves en riguroso directo y el fin de semana en redifusión en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Y si os parece, vamos a comenzar el programa de hoy de Uscal Música y lo vamos a hacer con la formación Nonai, ya que hay que comentar que esta banda, pues en dos años después de la publicación de Emengaudé, vuelven con el nuevo EP Pistiak, Un EP que contiene 6 nuevas canciones con las que la formación de gares a quienes ya entrevistamos hace ya varias semanas Pues endurecen ahora su sonido dando forma a un rock directo más trabajado y más heterogéneo La potencia de Demoral Apurrak y el blues acelerado de Piyoak Miur Tukara O por ejemplo Europa que surra da que llega más cerca al hard rock y al heavy o los reeds desérticos del tema Of Day belt Bad, son ejemplos que demuestran la pluralidad en el sonido del disco. Todo ello con un mensaje también más reivindicativo que se ve a las claras desde la fotografía de la portada. Un paso adelante y acertado de una formación que avanza correctamente para ladrar un sonido propio dentro de la escena musical Euskaldun. Nos quedamos pues con este su segundo EP, el segundo EP de la formación de Gares Nonai, y de él te extraemos los temas Besarkaden y Datshoa, y el tema... Europa, que surrada con ellos, con Nona, y comenzamos el programa de hoy de Euskal Musican third Pando Estaban sonando dos de los temas incluidos en el nuevo EP para esta banda de Gares Puente la Reina para Nonai, el álbum Pistiak, Ilditusten Pistiak, lo que escuchábamos los temas Besar Kaden, Irachoa y el tema Europa, que es zurrada. Y de Gares nos venimos a Iruña, nos vamos complicada e improductiva ya que con el claro influjo de bandas como Escalariak o Betagarri... Brigada Improductiva publica un segundo álbum que libera la utopía a través del compromiso social y político. Gato por libre contiene 13 cortes con el principal denominador común del ska enriquecido con el gusto por la electricidad dejando atrás el manido filtro punk rock de cadencias agitadas y distinguido por la limpieza sonora, las formas suaves y las melodías ligeras. De entre los cortes cabe destacar la apertura instrumental del tema adrenalina donde quedan descubiertas las referencias del ska británico el papel principal de los vientos Y la capacidad de cuerdas y baterías Cero víctimas de ritmo sosegado Y estribillo pegadizo en el que sobresale La firme interpretación vocal Simplemente indiferente Fusión Ricky Pop progresivo Y que introduce un refuerzo de sintetizadores El rock de Matices Pop en el tema Paradiso Videán, reforzado con alardes Solistas de guitarras y la asombrosa Y contundente versión de Víctima Son varios de los temas que te puedes Encontrar en este nuevo larga duración Para esta banda de Iruña, para Brigada Improductiva Nosotros nos quedamos con dos El tema Simplemente Indiferente Y el tema Suseneán con la colaboración De Xavi Solano, de Esnebelcha Enciendes esa tele que lleva a otro mundo A otra dimensión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 Es tu facilidad Si el dinero y el poder Corrompen la verdad Entonces revelate Lo vamos a cambiar despojados de su libertad desgracias pasajeras que pronto se olvidarán inyectaron miedo supieron un vacunarte contra la adversión para controlar tu mente y tu imaginación para que no pienses que habrá otra solución ¿Dónde está la razón El que apaga tus sentidos y te paraliza? basta ya de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 Aplaudieron acá en Occidente Te han inoculado la versión Que no deja que pienses Quien es el culpable de tu Simplemente indiferente Quieren que no cambies Que concurres un lenguaje Y que trabes sus mentiras Como hiciste tantas veces antes Quieren atraparte En su mundo miserable Dime quien es el culpable de tu Eta, el alazo, el que apaga tus sentidos y te paraliza Basta ya, te escucha, tú simplemente indiferente Simplemente indiferente Si el mundo marcha hacia atrás y no quiere mirar Lo que mantiene su par es tu pasividad Si el dinero y el poder corrompen la verdad te revelate Lo vamos a cambiar cambiar Lo vamos a cambiar Soni uek Inatzen dute itza Itza laki. Brigada improductiva Con este nuevo Larga duración Gato por Liebre Con los temas Simplemente indiferente Y con el tema Susenean Ya Has visto que es una banda que le gusta mucho el ska, que le gusta mucho el reggae... En definitiva, que le va la música marchosa para que puedas bailar y disfrutar con ellos. Y de Brigada Improductiva nos vamos con Frenetic. Hace dos años que nacía esta banda en Agurain, esta prometedora banda de punk rock. No en vano, sus integrantes provienen de formaciones como rock no relax, caótico, escian o caos etílico. Y pese a su breve existencia, Boomerang ya es su segundo álbum editado tras su debut... Con Guillotina en 2015 Este cuarteto consolida un estilo propio En el que cohabita la esencia del punk rock californiano De finales de los 70 La contundencia del hardcore canadiense de la misma época Y el punk estatal no va Y si sí a todo ello sumamos el carisma de Fontaine Y interpretación El resultado es altamente satisfactorio Segundo álbum Frenetic año 2017 El álbum Boomerang De él te extraemos los temas Fin de partida y testigos de guerra Ábreme de tu prisión y déjame sentir lo que ves Aprendo a hacer lo mismo que tú ayer ábreme las puertas de tu prisión prefiero ver cómo corren tus pies No tienes paz con Es como sentirte vivo Sin embargo no puedo verte la piel viejo amigo mi respuesta a los porqués es pensar que no te has ido y poner todo formada en 2015 En la localidad de Agurain con estos dos trabajos El primero que lo editaron Hace dos años, en 2015 El álbum titulado Guillotina Y ahora regresan con este segundo larga duración Boomerang, el tema que se extraído Los temas fin de partida y el tema testigos de guerra Y ahora nos vamos con música alegre Nos vamos con música divertida Nos vamos con uncha Y el álbum Ercheta Tik La hiedra es una planta femenina Que simboliza la naturaleza, la grandeza Y la belleza que muestran sus tallos Entrelazados entre sus preciosas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 Piedra, en euskera, quienes acaban de lanzar su primer trabajo de estudio. Erxetatik está compuesto por 12 cortes cargados de una lagarbía de sonidos en los que se mezclan los ritmos más tradicionales de la triquetrisa con estilos como el ska, el pop o el rock. Sin lugar a dudas, la propuesta de esta formación guipuzjuana supone un aire fresco y de renovación a la escena triquetrisa de Euskal Herria. Nos vamos a introducir en este primer larga duración Erxetatik de esta banda de un cha y de él te vamos a extraer los temas artísticos. Auzetatik, jatema i Tuko alevo, te pinhecuxita, me soanza rivede. No la canzo tu, tienes esta pista, suerte con tu andar, soñico que Eta beste hake den errautxe eta <tipen> Equi wenait bi urte kristau esklavo Mari supercedado tus precios ten claro Mari ka tua dago Garri tu en el creiendo en usted ocho años malefica a descubrir es vida te llenando de la que tan Unchetatik e Ipuñetan, dos de los temas incluidos en lo que es el primer trabajo discográfico para esta formación para Uncha el álbum Erchetatik y de la formación Uncha nos vamos con Irache Mugire nos vamos con lo que es su segundo larga duración La Piel Transparente que lo presentó para la Feria de Durango si te parece vamos a escuchar uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico y enseguida entramos con la entrevista a Irache Mugire que ya la tenemos por aquí, por Euskal Música, por berriozar y Ratia Música Eretszi urttetako Tristura berliekin deskubritzen zezora garria taimilatzen ze zaia Taximilatu zean zetristea den hau guzia Diario berri bat hasi gugura dut Aurreuezza erekin zer ikusirik ez duna Zubarikadibidez. Bibidez zubarika dibidez Ismaelen doinoak zauria tanatzan barra, barriro abesturot barriro zure izala, sartziak uskitzu diren urtarri legunetan hilabete askoren ostean gure munduaren kakastropearen nere itze doki Eskemaren bila zure herbestea zure hautxa bilak dut beste logela txandania Dia berri bat kuradut dugu, aurrekoari guztiak, lotzen dizki dana Inodera, ez da urrekoa bezala, barriro ez dago gerrari, ez dut egun karirik itxi, ta ondartzak garbi daude, beti beti moruan. Aurtenet zaretorriko bilgora bisitan, daztelako pire gauze, eninduzunto patukoan. aurtengo aurten goprinta dera elurrak ez daltzen du urre jenta jat edrala narin ere tristura berriak Estura berriekin Deskubritzen zezora Garria dasi milatzen zez daia Dasi milatu ezean Zetrisdea ben Auguz dia Diario berri bat Asigura dut Ez dut barkamen Ilai ez dugu Barkamen Iberar Ez nirean irean Eure It's you. Merechi Primadera es uno de los temas que te puedes encontrar en lo que es el segundo trabajo discográfico de Irache Mugire. El disco lleva por título La piel transparente y en él te puedes encontrar 11 temas. Para hablar de la trayectoria musical, de los dos discos que han editado, de los conciertos que han realizado, tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa de Euskal Música, a Irache Mugire. racha León, buenas tardes. Arracha León. Eh, vamos a comenzar, si te parece, un poquito hablando de los inicios. ¿Cuándo comenzaste en esto de la música? Arracha Bueno, pues comenzar casi que empecé sin querer porque salía solo, con 12 años descubrí que, que componía canciones y que aquello no, no tenía pinta de parar, así que bueno, pues agarré la guitarra a darle ese lugar a, a esas canciones que componía bueno con voz y con papel y, y ahí empecé a, a componer y con 17 años, en 2002, grabé Inís Fodla eh que fue bueno pues una una grabación rápida en un día sin producción, fue algo así muy ligerito y muy espontáneo. Eh, y me dio la ya me abrió el camino para, para empezar a actuar en directo y durante años pues he actuado sola eh, a veces me ha acompañado grupo otras veces he ayudado yo a, a otros grupos a otros músicos también en trabajos de estudio he eh, colaborado en otro tipo de proyectos eh, y bueno siempre buscando el momento oportuno para, para hacer un trabajo de estas características como es eh, la piel transparente con mimo en la producción eh, con calma con tiempo eh, con bueno con una buena inversión también mm -hmm. Y, y en, en este disco empecé a trabajar en 2013 y lo publiqué a final de 2016, así que también ha sido algo elaborado que me ha llevado un tiempito. Eh, como pensaste, es como has dicho, a los 12 años, en cuanto a influencias musicales, a sacar adelante estos dos eh, trabajos, eh, ¿tienes algún grupo o algún compositor así de referencia? Influencias musicales... Todas, eh, porque, bueno, pues absorbemos de, de todo, ¿no? Claro, tengo muchas referencias, pero sí quiero recalcar que no a la hora de sacar mis trabajos, sino a la hora de yo absorber y emocionarme y recibir eso, que pueden ser musicales y pueden ser también, pues bueno, de literatura y de otras muchas cosas, pero sí que al, al, al sacar este trabajo... Eh, me he intentado precisamente desnudar de influencias y no intentar imitar a nadie, sino que saliera lo que tenía que salir en ese momento, no que soy yo en este momento, que seguramente si lo hubiera hecho tres años antes o tres años después sería, sería otra cosa diferente. Entonces mm. eh, sí que... Eh, bueno, pues sí, tengo muchas influencias hay mucho cantautor ahí hay bastante folk, bastante rock eh, hay country, y en fin hay un montón de cosas eh, pero me gusta hacer un trabajo intentando eh, que, que nunca, lo, a ver, nunca lo conseguimos tampoco es que lo pretendamos, ¿no? estar absolutamente desnudo de, de influencias porque eh, eh, porque está todo todo eso está a nivel inconsciente, ¿no? Eh, pero bueno, sí intentar no, no parecerte a nadie, que lo que salga que sea auténtico uh -huh. el primer trabajo como bien has dicho lo llevaste en 2002 bajo el nombre de inicio lab eh, cuéntanos un poquito cómo fue ese disco la aceptación al de público pues ese disco eh, para mí para mí en ese momento fue grabar eh, una maqueta que al final por la por la duración porque era de larga duración fueron nueve temas eh, bueno pues se convirtió en disco porque tenía eh, no tiene la producción de un disco pero sí tenía bastante más calidad que una maqueta Eh, y fue algo, bueno, pues casi casi sin pensarlo, ya te digo, fue una grabación de, de un día, y, bueno, pues yo muy jovencita, en una pista, en guitarra y voz, eh, pero bueno, como te decía, así que me, me abrió las puertas y, y empecé a, a, a tocar en directo, entonces, bueno, fue una etapa también muy bonita y de descubrir que, que, que me gustaba hacer aquello, que podía hacer aquello y que, y que bueno, que aquello gustaba, que funcionaba, mm y que a mí me gustaba estar en ese camino eh, Después de editar ese disco en 2002 eh, han pasado pues lleva eh, un montón de tiempo ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Irá, chingú, <ríe> pues no he dejado de actuar prácticamente eh, pero no he publicado no he hecho un trabajo discográfico lo que te decía que he estado actuando a veces sola, a veces con grupo a veces también ayudando a otros eh, a veces eh, bueno trabajando en otros proyectos también con, con mi voz pero, eh, pero bueno, no un proyecto discográfico propio Eh, sacar un disco de estas características requiere que, que bueno que se alineen los astros y que entren eh, en común varias circunstancias no una es el, el factor tiempo tener disponer del tiempo suficiente cuando siempre trabajamos en otra cosa no entonces el tiempo libre es eh, suele dar para un hobby y a veces ni siquiera eso no nos metemos en un ritmo trepidante o sea que hacer un trabajo cuando se tiene otro trabajo pues no te dan las horas del día entonces por un lado está el factor tiempo por otro lado el factor inversión que necesitas eh, bueno se pueden hacer hay hay miles de opciones ¿no? para editar pero bueno cuanto más lo trabajes evidentemente más cuesta no hay que pagar a, a cada persona que, que ha trabajado en el disco Y está el factor tiempo y luego otro factor, pues bueno, la, las personas adecuadas que en ese momento te parezca que realmente entienden tu, tu trabajo, que van a poder eh, ayudarte respetando la esencia y, y todo esto. Eh, entonces, eh, bueno, pues todo ese montón de, de, de factores y yo sí he estado actuando, a veces más, a veces menos, pero bueno, siempre me he mantenido ahí contigo. Eh, Y realmente, además que este disco ha salido a finales de 2016, pero empecé a trabajar en él en 2013, o sea que tampoco, sí, pero le quito tres años al asunto porque han sido tres años de ya trabajar en este proyecto. Ahora regresas con este nuevo trabajo, La piel transparente, casi es empezar una trayectoria nueva. Pues por un lado si sí, por otro lado no porque no soy nueva no acabo de no acabo de aterrizar lo cual le eh, bueno pues me da me da mucha experiencia y me ayuda mucho si sí es nuevo en cuanto a hacer algo con esta con esta producción con esta repercusión eh, por supuesto que se nota la diferencia no de tener 17 años a tener 32 <risa> eh, se nota la diferencia en cuanto a, a serenidad a seriedad a decisión a voluntad a tomo las riendas claro que es difícil compaginar esto con la otra vida que la otra vida es la de 8 horas al día <ríe> ahí en un sitio no que no te muevas entonces claro que es difícil pero mi voluntad lo supera todo eso y decido decido eh, que esto también sea un trabajo es decir independientemente de los ingresos que de cada uno no o que uno da y otros se invertir en un momento dado eh, Esa, esa voluntad y esa capacidad ahora de, eh, de decidir que esto sea un trabajo y que los dos estén a la misma altura en, en mi vida y de darle a esto tanto eh, tanta atención esfuerzo importancia seriedad eh, bueno pues eso es algo que que una vez que consigues llegar a ese punto o eh, ¡Ostras! Eh, no tiene precio. El disco ya está en la calle. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de grabación del disco. ¿Cuánto tiempo has estado en el estudio de grabación? Pues un rato. <risa> <risa> pues en, en 2013 es cuando yo decido ya arrancar este proyecto. Eh, en ese momento bueno pues hago una selección de canciones. Eh, yo compongo a guitarra y voz. Entonces, bueno, pues decido un puñadito que van a ir en este disco. Y en ese momento eh, empiezo a trabajar con Pedro de la Osa, que es guitarrista, viene del rock, ha estado en gris Grisperla, Parabellum, MDH, Bulldozer, eh, pero bueno, tiene bastante más eh, eh, registro. Uh -huh. eh, y, y entonces empezamos a, a trabajar haciendo componiendo los arreglos para su guitarra, es decir, para la segunda guitarra. Eh, vamos haciéndolo todo como muy despacito, meticulosamente, porque mis canciones eh, no tienen una estructura simple, tienen bueno bastantes recovecos eh, y no era fácil componer esa segunda guitarra. Además, yo en un primer momento pensé en instrumentar mucho el disco, eh, después le dimos una vueltita y decidimos quedarnos con pocos elementos, que en algunas canciones iban a ser dos guitarras y voz, en otras canciones dos guitarras percusiones bajo y voz, Eh, y decidimos eh, eh, reducir elementos eh em... ...y darle mucha calidad a, a esos pocos elementos... ...de manera que al componer la segunda guitarra... ...tratamos eh, de que se engranara muy muy bien con la primera guitarra... ...y con la voz, que las tres contarán la misma historia... ...con las mismas intensidades, los colores, que todo fuera... ...a enriquecer y no fueran unos arreglos cualquiera... ¿no? ...sino que se está fijando en cada momento... ...lo mismo que yo cuando compongo... Eh, ...no canto igual una palabra que otra... ...aunque me toque decir eh, la misma nota, no, no la canto igual pues la, la segunda guitarra también eh, se puso un poquito a, a ese, al servicio de, de la voz. Eh, bueno, pues fuimos terminando los arreglos y entramos en estudio, en Estudios Euridia, con Iván Larrocea, en Bilbao, eh, a primeros de 2016 y estuvimos desde enero hasta octubre metidos en, en el estudio, metidos de lunes a viernes trabajando cada uno en, en, bueno, en nuestros respectivos trabajos y absolutamente todo el tiempo libre eh, en el estudio. Y, y bueno, eh, Ivonne entendió muy bien lo que buscábamos, a él también le apetecía hacer un trabajo así con un sonido limpio, cercano, casi como las grabaciones antiguas, algo eh, que diera cercanía y, y, y autenticidad, ¿no? Eh, eh, como si estuviéramos cantando frente a quien, eh, quien está escuchando con, con los cascos ahí sí, sí, sí. ese disco. Y bueno, pues sí, sí hay que decir que un trabajo acústico es bastante más laborioso que un... Que un trabajo con distorsión es más, eh, un trabajo con, dis con distorsión bueno, pues fluye más, es más fácil se camuflan más un poquito esos pequeños errores y en un trabajo acústico bueno, es que se te oye hasta el ruido de las tripas <risa> entonces nos eh, bueno, repetir y repetir no nos ha llevado así bastante bueno, bastante trabajo que, que luego ha dado sus frutos porque realmente al conseguir eh, este sonido que buscábamos y, y bueno yo creo que sí que se nota no que es un Un trabajo en el que ha dado tiempo para que cada una de las canciones vaya madurando y cogiendo la esencia que necesitaba coger, ¿no? Que al final son creaciones cada una con su vida propia. Una vez que la sacas, cada una tiene vida propia. O sea que la has tenido que escuchar muchas, muchas veces, ¿no? Antes de, de decir, esta es la buena. Bueno, ojo, más que escuchar, ir haciendo y haciendo y haciendo, ¿no? Y sí que es verdad, con esa exigencia y con ese perfeccionismo de, eh, bueno, esto suena bien y muchas veces, eh, igual eh, estaba yo grabando algo, eh, si esto ya suena bien, irache, ¿no? Me decían, digo, sí, pero no es como suena en mi cabeza. Entonces, yo quiero eh, plasmarlo de esta manera, de la que de la manera en la que a mí me está sonando en la cabeza. Entonces, claro, suena bien, pero espera, que yo sé cómo suena aquí dentro y quiero sacar eso fuera. Ajá. Uh -huh. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, que quieres expresar con estos nuevos temas a la gente? ¿De qué van un poquito las letras? No quiero contar nada a la gente. Yo cuento lo que en ese momento a mí me nace, ¿no? En ese momento vital, esa circunstancia, esa emoción, ese lo que sea. Eh, y en una canción puede haber diferentes temas que se reúnen, ¿no? En un mm. Como en un momento vital, tú puedes sentir diferentes cosas. Entonces, yo escribo eh, yo escribo para mí, eh, para empezar, para entender yo, para metabolizar yo ese momento, ¿no? Escribo como como esa necesidad eh, que tengo en ese momento. Lo que pasa es que todas estas historias humanas, eh, lo mismo que nos tocan las canciones de otros o los libros de otros, eh, esto es porque esto es universal, ¿no? Prácticamente todas las circunstancias y todas las emociones ya las han vivido otros, las viviremos, las hemos vivido hace mil años y, y las seguiremos viviendo. Entonces, eh, eh, cuando algo está contado desde el alma, de corazón y, y bueno, de una forma auténtica, eh, ese es la manera humana. La que toca el corazón a otros, ¿no? Y dices, uh -huh. ostras, esto es lo que yo siento y por, por eso nos tocan las obras de otros. Entonces, realmente, yo no le cuento nada a nadie. Yo cuento lo que en ese momento tengo que sacar de mí. Uh -huh. Y si y si veo que eso funciona, como porque muchas canciones que están en el cajón y les dejo que esperen depende si es un momento o no no eh, entonces si eso funciona y si eso eh, llega a otros pues eh, pues es maravilloso y esa es esa, esa magia de como una obra personal una cancioncita un lo que sea no Cualquier tipo de obra, como esa obra personal puede transformarse en algo universal, en algo múltiple y que se convierta en muchas historias cada una, ¿no? Tú, tú tendrás tu historia cuando recibas uh -huh. eh, esta canción y, y otros mil tendrán otras sus sí. otras mil historias. Uh -huh. eh, canciones en diferentes idiomas, ¿por qué? Pues porque yo vivo en euskera y castellano, y si uh -huh. vivo en euskera y castellano, pues las letras, como te digo, de forma espontánea, me salen en euskera y castellano. Y luego unos años, el gallego también estuvo en mi vida cotidiana, y por supuesto también salían en gallego, y no es algo que yo me planteé, ahora voy a componer en este idioma. No, en ese momento, quizás porque esa temporada la estoy viviendo más en, ese, en esa lengua, sale así, o porque esa circunstancia está vivida en esa lengua y sale uh -huh. así, ¿no? Pero bueno es algo eh, en cualquier caso que, que fluye no que sale que sale sin que yo me lo um, organice uh -huh. el disco lleva por título la piel transparente porque este nombre al segundo trabajo de irH que hay detrás de esa canción eh, bueno yo no destripo las canciones por lo que te decía antes uh -huh. que el eh, respeto que, que bueno que, que esa historia mía se, se multiplique y uh -huh la piel transparente es el nombre de una de las canciones y una vez que decidí que esta canción entraría en el trabajo pues bueno el, el, el peso de ese título y de esa idea la piel transparente pues bueno eh, ya ya estaba decidido el título del disco cayó por su propio peso ¿no? sí. por la, por la fuerza de esta idea eh, la piel transparente bueno pues está la en la canción dice una cosa no pero eh, y toda la canción bueno pues cuenta muchas cosas Pero la piel transparente en, en otro aspecto también es, eh, cuando digo en el estribillo y se hizo materia, la piel transparente quiere decir y se hizo materia ese sueño, lo anhelado, lo, lo, lo soñado, no lo transparente, uh -huh. lo que está en el imaginario eh, y que por fin se, se materialice. no Esto ha sido para mí, este disco, como pueden ser otro montón de cosas, ¿no? algo que realmente ha sido muy perseguido y muy deseado. Que, que se haga materia como es esta mesa y cómo es eh, ¿no? y que realmente esas canciones se puedan escuchar que las puede escuchar cualquiera y que, y que se puedan vivir eh, y bueno eso es eh, una una de las de los matices de la piel transparente ¿no? que te podría contar pues 800 porque sí que es una idea bastante bastante poderosa eh, pues si te parece antes de hablar de los conciertos de los directos vamos a escuchar otro de los temas del disco cuál elegiría ahora irirache mugre para escuchar Pues vamos escuchar La Piel Transparente. Declaro a mi eterna adolescente Indefensante la pasión no consumada Y una cama culposa y recatada Nos devuelve esta historia latente NOS DEVUELVE ESTA HISTORIA LATENTE NOS DEVUELVE ESTA HISTORIA LATENTE Guardamos una espina en las entrañas Y enterramos un cordón umbilical Que mi tierra con cariño maternal Acunó, porque la sangre no engaña y el calor de la raíz te sigue batiendo entre raítes piando removiendo y se hizo materia, la piel transparente y se hicieron carne mis líneas se fuego y temblo la tierra con visteras y espinas y silencio quiten bla la tierra manos dejando mis miedos y me das a beber de tus labios cada tacto antiguo cada fotograma desde la esquina misma de mi cama hasta el vientre que fuimos niños sabios Está el día en que fuimos niños sabios luz en la leche de nuestros niños, niños sabios Y me dices que suena con mitente lo que después no te atreves a vivir Animalito tembloroso empieza a huir No hay perdón para quien no ama de frente.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 Piel no entiende las formas de tu deseo O oh, tal vez sea tu exceso de control Pero me aterra que pase sin pena ni gloria Este momento largamente deseado Y si la vida trae la nuestra a nuestros con la entrevista que estamos manteniendo con Irache Mugire en el programa Euskal Música de Berriozar y Ratia vamos a meternos a hablar un poquito de los directos ¿qué repertorio tienes para presentar el disco? ¿cuánto tiempo sueles estar? Pues el repertorio es el del disco más alguna otra cosita alguna cosita de... Eh del anterior, eh, alguna cosa bueno, inédita, porque no porque no está registrada en un formato así de disco y luego bueno, siempre eh, hay una no hago versiones, pero sí hay una canción que, que interpreto es la única versión que hago, que es Lo Adian Yuriá de Echaún y bueno, es una canción que siempre me, me ha acompañado, siempre me ha puesto los pelos de punta y la canto precisamente porque la siento mía, ¿no? respetando eh, su autoría Eh, bueno, pues una canción que ya está tan eh, lo que decíamos antes ya está tan entrelazada con mi, con mi historia que la canto eh, desde dentro. Uh -huh. y, y eso está el disco y, y alguna otra cosita que no está en, en el disco. Uh -huh. eh, ya has empezado a presentar el disco, has estado en Amurrio, Donosti la semana pasada en Barakaldo. Eh, un poquito cómo te has sentido encima del escenario después de tanto tiempo bueno empezamos el disco lo, al, al sacarlo eh, a final de, de noviembre principios de diciembre lo llevamos a la soca de Durango eh, y ahí empezamos a presentar el disco cogimos los directos con muchísimas ganas porque llevábamos ya bueno pues con estar tres años trabajando en, en la grabación pues nos pasamos un tiempo diciendo que no a los directos porque lo que más queríamos era eh, tener este trabajo en la mano y poder presentar eh, poder hacer esos directos con un trabajo que presentar ¿no? con un trabajo en la mano Y nada, lo cogimos con, con muchas ganas y, y bueno, pues eh, vamos poquito a poco eh, pisando diferentes sitios que también nos apetecía espaciarnos, eh, bueno, en lo posible. De momento vamos por Euskal Herria, eh, pero bueno, intentando espaciarnos un poquito geográficamente, ¿no? Y, y bueno, pues bien, a gusto, a gusto, contentos. Y, y bueno pues la, la acogida también está siendo muy bonita cuando alguien sale de un concierto y te dice que hacía mucho que nos emocionaba tanto uh -huh. en un directo que bueno que ha tenido ahí el corazón encogido la piel de gallina pues es yo creo que es el, el mejor regalo que te puedan eh, dar después de un trabajo así uh -huh. eh, aparte de los conciertos que hemos mencionado la gira de la piel transparente continúa cuéntanos un poquito Pues vamos a estar este este viernes en Durango, en Plateruena, y este sábado en Irurtsun, a, en Pucusar, Euskal, Chocoa, a las 7 de la tarde. Uh -huh. Así que con ganas también de pasar por aquí. <risa> eh, y regresamos al pasado, si te parece otra vez de Irache y Mugire. ¿Cuándo fue su primer concierto? ¿Si ¿Sí co se acuerda? <risa> <risa> sí, sí me acuerdo. Eh, mi primer concierto con, con el repertorio completo de Inís Podla... Eh, nada más sacar el disco pues fue a principios de 2002 ahí con 17 años pero sí que pisé algunos escenarios antes de eso y precisamente el domingo pasado que actué en el Teatro Baracaldo y bueno pues ha sido la, la primera vez en el Teatro Baracaldo eh, como bueno con todo este como Irache Mugire con mi grupo con mi repertorio Eh, pero bueno hace hace años y ahí sí que fue con 16 años dentro de, de otra historia de bueno dentro de varios eventos eh, sí que tuve la oportunidad de cantar un par de temas en precisamente en las tablas del teatro baracaldo y, y sí fue un momento de estos de estos revelación no que claro eh, habiéndote subido a pocos o a ningún escenario pisar un escenario así con un sonido que te pasas lo escuchas todo fenomenal Y, y bueno, decir, ostras, qué bien se está aquí, ¿no?, <ríe> en un escenario. Eh, así que bueno, ahí no fue un repertorio completo, pero sí que fue un buen escenario y una revelación que, fíjate, hay con 16 años, mira, que he tenido que esperar otros tantos, ¿no?, para volver, pero ya para volver en serio. Uh -huh. Irachi Moguide no estás sola, ¿quiénes son las personas que te acompañan? Pues eh, estamos en, en directos, yo voy guitarra y voz, eh, a la guitarra va Pedro de la Osa y en muchos eh, conciertos vamos así en formato dúo y en los formatos que o sea, en los conciertos que vamos en trío eh, a, viene con nosotros Avi Fernández al bajo uh -huh. Y en este segundo disco de Irachi Moguide se cierra con el tema Emerechi primavera Rock ¿Cómo surge la idea de incluir este, digamos, bonus track más enérgico, digamos, menos irache? Bueno, menos irache no, eso en porque lo dices tú. <ríe> porque yo hago esto eh, porque las eh, bueno, estas canciones pedían este formato y así ha sido, pero yo haría muy cómoda rock y haría muy cómoda otro montón de cosas. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> esto ha sido así, pero vamos, los próximos trabajos eh, bueno, pues espero jugar entre todo lo que me gusta. Y esta idea fue que Meretzi Primavera Eh, en su versión original bueno pues yo eh, que también está grabada porque la rock la hemos metido como bonus track eh, en su versión original yo la concebí un poquito como rumba no me sonaba así en la cabeza y en eh, cuando empecé a, a componer los arreglos de, eh, con pedro eh, pedro que viene del rock decía Irache, esta canción ya sé que en tu cabeza suena rumba ya sé que quieres hacer la rumba pero y es muy bonita así pero es que además de esto es que a mí me suena rock en la cabeza y suena súper bien <ríe> venga, ¿te parece si la grabamos? yo, vale, ¿eh? si suena bien si suena bien dentro de tu cabeza yo me fío y entonces eh, le llamamos a Josu Corcostegui que es el batería y la voz de Parabellum uh -huh. y a Sabio Fernández que es el bajista que nos acompaña que ahora mismo está en el grupo Las Xpears Y, y bueno, pues ahí nos ayudaron con esta canción, eh, nos lo pasamos pipa. Como te decía, eh, grabar un acústico es bastante más difícil que grabar eh, rock, por ejemplo, así que esta canción fue bueno mucho más fácil, con diferencia, que el resto fue todo rodado, eh, fue muy fácil, lo disfrutamos mucho también, y nada, pues nos liamos la manta y aprovechamos para hacer un videoclip que está colgado, está la piel transparente y en vez de rock, de momento. Eh, ¿De qué forma se puede conseguir el disco? ¿Cuáles son los lugares en los que se puede hacer la gente con una copia? Pues para empezarlos llevamos siempre a nuestros conciertos y la agenda de conciertos está en, en mi página web irachemovile.com también eh, están en tiendas Elcar también se pueden conseguir eh, desde la web eh, está toda bueno todo lo que lo que está a la venta uh -huh. eh, las bolsitas las camisetas sí. <ríe> con las ilustraciones de ifoco y bueno ahí hay un correo electrónico nos pueden pedir y, y enviamos también por correo y bueno hay varios puntos de venta lo que pasa que son en Bilbao y, y en baracaldo así que bueno a nivel de Eu buscar están el Carmen a y luego en nuestros conciertos y, y por correo uh -huh. también y para contactar con irH muggre para la realización de conciertos. Pues también en, el, en la página web está, está mi correo electrónico uh -huh. eh, y bueno, pues ahí entramos en contacto directamente. Aparte, bueno, tenemos también, ya sabes, el Facebook y, uh -huh. y todo esto, pero bueno, lo más directo es el correo electrónico que está en la página web irachemugueye.com uh -huh. eh, Pues si te parece, vamos a escuchar otro de los temas mientras te vas preparando porque he visto que has traído la guitarra, o sea que, pues sí. algún, algún, <ríe> que tema nos, es, algún tema nos deleitarás. Te Pues con la música de Iriache Mugire que es para escuchar, pues si te parece mientras te vas preparando para tocarnos algunos temas del disco, nos quedamos con otros de temas del disco, ¿con cuál cuál te quedaría Pues ahora me quedaría con, eh, con Amor de un desierto mm. cura mal y si nos fuimos apagando fue concordura moborta te teme con locura te hame con lo Tambien me has amado Árdeme Árdeme Para saber Que puedo Seguir Viva A tu dasaia neskatza sortzen dituzun jotengamdi gordetzea zaila go litzaizuk ez zuri pordera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 en mis manos que te saben ya y ahí caminan por tu mapa sin mirar como es de vuelo ya lo volamos juntos no sé cuántas vidas atrás juegas al juego sencillo de la invisibilidad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 Quedo con el humo que has dejado que me hacía caerfiando por su cuenta y dejo que siempre en mi rincón es nuevas canciones palabras viejas enredadas diferente para volver a nombrar vivir ciego a lo invisible y lo que tú te pierdes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 Irache Mugir en directo con su guitarra nos ha ofrecido varios de los temas de lo que es este nuevo trabajo discográfico. Irache, es que ricasco por soy, haber venido. Eh, suerte con la gira, que todo vaya bien y a ver si nos Muchas vemos gracias. prontito con nuevo trabajo. Espero que sí. Agur. Mereche orte Estura berriekin Deskuritzen zazora garria Tasi milatzen zelzaiak Tasi milatu ezean Zetriszea den Augustia Diario berri bat Asigun du Aurreko ez zarekin Zerikusirik ez duena Zubarik adibidez Adibidez Zubarik adibidez Ismailen doiua, zaurietan atzan barran, barriroa bestu guru, barriroa zure hitzala, satsio guzkitzu diren, urtarri egunetan, hilabel jaskoren ostean, gure munduaren katastropean, nene hitz egotien, Eskemaren manen bilatu erbestea, zure hau txabiatuz, beste loge Zundeski dana Biko bilbora bisitan Tazelako giren kausen En induz ekin deskubritzen zazoragarriak hasimilatzen ze, ze zaia Dasimila bazean zatristea den hau guzria Diario berri bat hasigunura dut Eku parkamenik nahi ez duuz parkamemennik behar Pues ahí está la entrevista que hemos realizado en Euskal Música en Berriozai Gratia a Ira Mugire con motivo de la salida de su segundo larga duración la piel transparente y nos ha delictado con tres temas en acústico con tres temas con su guitarra, los temas Ots, Amodiño y Juegos con ella ponemos ya al punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música recordarte que ya sabes que estamos contigo cada jueves en riguroso directo entre las seis y las siete y media, nueva cita que tienes el fin de semana a la misma franja horaria de seis a siete y media de la tarde, pero eso sí, en redifusión y si no nos puedes escuchar, ya sabes que lo puedes hacer a través de las redes sociales, lo puedes hacer a través de facebook.com barra euskalmusica berriozar y ratia, ya que en cuanto concluye el programa hoy jueves, lo subimos a las redes sociales para que lo puedas escuchar el día que más te guste, a la hora que más te convenga, lo dicho, nosotros nos vamos recuerda, dentro de 7 días, tienes una nueva cita con toda la música local la música que se realiza en Euskal Herria aquí, en el 100.8, en Berriozar y Ratia Y ratear En el 100.8 de f